Creemos que es importante dar a conocer esta labor y, sobre todo, cómo lo hacemos. ¿no? Pero no solamente nos quedamos ahí, sino que queremos transmitir de que se hacen cosas dentro de nuestras pequeñas posibilidades, pero también eh, las enormes necesidades que existen. Es decir, eh, cómo viven miles de personas en los países del tercer mundo y que, precisamente, como tú comentabas, estábamos en una situación de crisis, pero no por eso debemos de olvidarnos de ellos. Y eso es lo que intentamos transmitir, es decir, centrados en dos temas. Uno, las cosas que hacemos, cómo las hacemos y otra, transmitir las enormes necesidades que existen. Porque por lo menos en, en África, que es donde nosotros nos movemos y concretamente en Kabuga, pues la mujer, bueno, en África está relegada a un segundo plano y, y también en Kabuga. Y sin embargo la mujer es la que, la que más trabaja. Entonces, de alguna manera, bueno, tenemos una serie de proyectos en marcha, entre ellos un proyecto agrícola, y ya un paso más ambicioso más adelante sería ya la pequeña comercialización de las cosas que producen. Y bueno, pues en ese, en ese camino estamos en este momento, independientemente también de, de otros proyectos que llevamos a, a cabo, como puede ser la ampliación de la escuela profesional, porque creemos que es interesante los estudios profesionales para los jóvenes que están en cabúa